tema tiene virus estoy quemado el tractorcito rojo que si sí, hoy bufó es la contraseña para escuchar el programa ofrendas urbanas si sí, es no ofrenda radión Jueves 20 horas Los se están cerrando la puerta súper rápido. Recuerda, el picaporte no está con Adiós. Bueno, seguimos aquí con el programa Estudio Urbano Radio. No, no, no, te equivocás, ah, Estudio Urbano Radio no. Ofrendas urbanas es esto. Esperá, a mí me dijeron que hoy salía del micro de Estudio Urbano Radio. No, oh, no, micro acá en la esquina, papá. Tenés el 168, el 71 que vos quieras. A ver chicos, paren las rotativas. Ordenémonos. Este es el micro de Estudio Urbano Radio, que va los segundos jueves de cada mes a las 20, 30 horas dentro de nuestro programa, que es Ofrendas Urbanas. ¿Está claro? Estudio Urbano Radio en Ofrendas Urbanas. Soy el que cago en el pozo Sin saber por qué Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida A nuestros amigos de Estudio Urbano Buenas noches Muy buenas, buenas noches, noches. Buenas. Bienvenidas nuevamente Como siempre verdad? saludando a los chicos de Vaqueros Paganos Que ponen la música en, este, en esta intro Muy divertida eh, Que nos presenta Y nos introduce Y la propuesta como siempre Hacerles conocer eh, Un proyecto musical de los tantos que circulan por la ciudad diferente. Tenemos a Valeu, eh, representado hoy por, por Julián, como Hola. invitado. Bienvenido, ¿cómo anda ¿Cómo Julián? Muy bien. Porque Valeu, ¿cuántos son en realidad? Somos, eh, que hicimos el disco tres, que participamos del concurso de Fibro Urbano, tres. Pero eh, ahora somos cuatro en de ser cinco. Va creciendo en... la familia. Se reproduce. Sí, nos reproducimos. Bueno, no voy a preguntar nada porque tenemos un programa tremendo, okay. así que no, no voy a echar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque tenemos un programa muy, muy sexual. Neurótico. Ah, alto Ah, claro, ese claro, término sí. ya genera... Sí, igual claro. nosotros nos reproducimos tipo los gremlins. Ah, contacto con el agua. ojo con el agua. <risa> <risa> sí. Pero de que no mojarlo a Julián porque el jueves pasado tuvimos un elefante acá dentro del estudio. Para que te dé una idea de okay. cómo viene la cosa. Así que... Qué miedo. <risa> un elefante. Bueno, Terrible. este... Yo, siempre nos gusta como para, para ir calentando más el ambiente Arrancar con un, un tema Para escuchar qué es lo que hacen Y después vamos directamente a, a la interpelación Dale, empecemos Ellos tienen un discazo único disco Ya escuché y ahora le vamos a preguntar Que, que está en, en, en proceso de demo De demiado eh, Lo que podría llegar a ser un, un segundo trabajo De este discazo que tienen Vamos a escuchar Colibrí No, Se, no, Ropero Ropero, Ropero automático. automático Eso Temazo, dale. Puedo ser lo que quiero ser. Si tan solo la vida me corre, puedo sangrar por la herida, acercan al servicio, al servicio de la humanidad y la pregunta queda en el tintero. De lo que será, de lo que será, ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que para que para que puedas ver, puedas ver todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida, a mi ego, puedo sangrar, sangrar por, por la herida. Cer canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida. Cer canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida. Cerca al servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida. Cer al servicial al servicio de la humanidad.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 Que será, que será, ser seguro, seguro que no me puedo ocultar y para que para que para que puedas ver fuera ser todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida, amigo, puedo sangrar por, por la, la herida, herida cercana a al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, cercana a al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, cercana a al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, cercana a al servicio de la humanidad. Hay que buscar lo que no quieres encontrar Y sucurrir imposible No te vas a animar A empezar lo que no vas a terminar A jugar por lo que no vas a ganar Y la pregunta queda en el tintero De lo que será, de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar ¿Y para qué, para que para que pueda hacer, pueda ser todo lo que tengo Tengo una respuesta rápida, mi ego puedo sacar Cerca al servicio al servicio de la humanidad Sangrar por la al servicio al servicio de la humanidad, sangrar por la al servicio al servicio de la humanidad, sangrar por la al servicio al servicio de la humanidad. Ponete ofrendas urbanas y vas a volar como loco. Bueno, y excelente tema, eh? bueno. la verdad. Excelente, me, me encantó. Fue el, el primer tema que escuché de, de Valeu y uh -huh. me... Me pareció genial Yo Muchas gracias Soy Una, una banda que cuando eran trío Ahora que están por ser cinco mm. No lo sé Pero siendo trío Es muy lindo de ver en vivo Porque están rotando permanentemente Cambian de instrumentos Cambian de voz ¿Cómo, cómo está pensada la, la puesta en escena de Valeu? Eh, y se fue armando con Digamos con los, el correr de los recitales Porque Valeu fue una banda Que se armó sin pensar Digamos o sea, Sin un proyecto como anterior A hacerse el grupo O sea, nació de... Como nacen muchos grupos... De... Che, me gusta lo que vos haces... Y... Y... Digamos... Con Clara, ¿no? Que... O sea... El, los temas de este disco... De ciertos pájaros... Como que la mitad son míos... Y la mitad son de Clara... La, la que hoy no está, digamos... <risa> eh... Y... Y fue una... Así, ¿no? Como me gusta lo que vos haces... Me gusta... Eh, digamos... Mutuo... Y dijimos... Bueno, vamos a un grupo... Y sumamos un percusionista... Eh... Y... Digamos... Ya veníamos trabajando los dos... Con la idea... De hacer... Eh... Digamos... Música con digamos, los instrumentos que tocábamos, el piano, la guitarra y, la, y en mi caso un poco de percusión también y sumarle a eso eh, objetos, ¿no? Como una, o sea, no, no porque sea súper original, digamos, pero porque teníamos ganas de investigar en eso de usar como cosas cotidianas, así es como con el disco fueron apareciendo cosas eh, por ejemplo, por ejemplo como la Epi Lady de Clara ¿no? <risa> <risa> <risa> como el cosito así una pelota de tenis rebotando, o sea, fuimos como construyendo con eso. Muy bueno. Y, y después eso, cuando lo quisimos reproducir en vivo, apareció que de repente teníamos una cosa bastante teatral, ¿no? Pero fue un poco sin proponérnoslo, ¿no? Como que después picar una pelota de tenis en vivo resultaba algo como vistoso. Eh, y después, bueno, fue un montón de recitales hasta que pudimos que eso hacer que corra eh, sin que sea un bodrio, porque era como bueno, ahora en este tema tenemos que desarmar lo que tenemos y armar un nuevo set al y... mismo tiempo le da como una dinámica que, claro, que, que, es que fluye es que al principio no fluía nada ah claro <risa> al bueno, principio 10 minutos entre que se acomodaban mucho claro y bueno lo fuimos como puliendo hasta que se terminó dando esto que vos decís digamos como que es un show bastante dinámico donde vamos pasando como de una sonoría a la otra eh, así como lo más fluidamente posible ¿no? y Eso, no sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, eh. claramente. No, porque estaba pensando incluso antes de, de empezar el libro, estaba tirado en el sillón leyendo un poco las letras. Mm. Digo, la musicalidad de Baleu y toda esta instrumentación y la originalidad que tienen en vivo, un poco... Mm. A mí me, me sacó el foco de las letras. Y las letras que tienen están buenísimas y, y tienen como una identidad que también, no sé si les interesa este, como, como concepto del disco o como una convicción o un principio de la banda en sí eh, y sí, sí para, eh, para mí son muy importantes como las letras en la eso musical. no es tan normal, no sé ustedes ¿qué piensan? Banda, nuevas, eh, que piensan, pero las bandas nuevas argentinas como que corren, ahora quizás está volviendo un resurgir de la, de la letra, mm. de, de qué te estoy diciendo y que eso es de tema la en... lériga, ¿no? Sí. sí, acá hay, hay, hay poesía digamos, sí, hay mm, un contenido muy fuerte, sí Eh, mi, mi principal influencia, o sea, personalmente es Palo Pandolfo, digamos, como es lo que más escuché cuando era chico. Eso además de, de música, digamos, eh, más de, de rock en inglés, digamos, ¿no? los Pixies y Mano Negra eran como las bandas que escuchaba mucho. Pero el que yo iba a ver siempre así, fanático total, era Palo. Y, y a mí siempre, digamos, de Palo lo que más me pegó es eso, como el chabón transmitía sentido eh, usando digamos, poesía, ¿no? Como sin necesidad de ir directamente a nada... A veces, viste, como uno... no. Eh, eh, tiene esa cosa de múltiples sentidos, ¿no? Como la, la, la música que hace Palo. Y en sus letras, digo, ¿no? Y, y a mí siempre fue lo que, lo que más me... Como que me, me impactó del tipo. Y... Y un poco después, cuando yo empecé a hacer música, como naturalmente me empezó a interesar eso también, ¿no? Como tratar de buscarle... Como... El, que las letras tengan, si se podía, como más de un sentido. ¿no? Como que tratar de transmitir una, una sensación de donde nace la canción... pero además tratar de, de, como de, de trabajar sobre la letra para que empiece a aparecer eso. ¿no? Como que una cosa pueda entenderse de una manera u otra. Múltiples lecturas, bueno, sí. un poco la poesía misma. ¿no? Sí, es como, digamos, como la búsqueda ahí que, que tenía yo. Y, y estas letras, digamos, de este disco en particular... Digamos como que vienen de ese palo, pero, pero pasó, digamos, que en el momento que estábamos haciendo esto. Tanto... De ese palo. Sí. <risas> eh, tan, tanto eh, Clara como yo estábamos como en un momento de, de la vida de muchos cambios y, y como que necesitábamos como eh, decir, bueno, basta de, de, de esto, quiero otra cosa. Y, y muchas de las letras del disco hablan de eso, ¿no? Desde, desde muchos lugares. Y a veces más directo, a veces menos directo, pero siempre digamos es como lo que es lo que nos hizo sentir que los que, que las composiciones de los dos podían estar en un en un mismo disco. Te iba a decir eso, eh, porque leyendo las letras tampoco las estudié en profundidad, no, pero no, no, no me daba cuenta de, de si eran de voces, de mentes diferentes. Ajá. Es que estábamos, la verdad que estábamos re en sintonía y cuando, cuando partió esto. Feeling. Sí, sí. Como que desde lo musical y desde la cosa más humana teníamos una cosa de.. Idea de entendernos, viste, y eso hizo que, que sea fácil como juntar las dos las dos voces. Muy interesante. ¿Y estuvieron ahora estuvieron tocando el, el sábado en el ciclo sumar? Sí. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Y estuvo buenísimo. Hicimos, tocamos, o sea, lo, además del show, digamos que fue un show como los que venimos haciendo, eh, el, a mí lo que más me gustó fue conocer a Radioneta, digamos, que es una banda de, La de Córdoba versión de una radiohead como cuarteto de cuerdas y, y la verdad es que lo hacen muy bien porque, o sea, son pibes muy pendejos tenían 20 años, creo, o menos te digo, ¿eh? por la cara que tenían capaz tenían menos, pero se nota que son esos chicos que desde los 5 años que tocaban el violín. de hecho uno me lo estuvo contando me dijo, no, yo desde los 5 años que estoy en el conservatorio ¿viste? el pibe que era como el primer violín, porque aparte tenían como esa formación, ¿no? había uno que era el primer violín, otros que hacían de segundo eh, el pibe ese ...es solista de la orquesta profesional de Córdoba... ...o sea, como ah. ya el chabón ya es solista... ...o sea, es una bestia el pibe... Eh, y, y, y, ...y me contaba eso... ¿no? ...que como yo desde los cinco años estoy en el conservatorio... ...y en un momento necesité hacer otra cosa... ...y pintó esta idea... ...y empezamos a, a, a desarrollar esto... ...y ahora que no lo hicieron... ...que yo me quedo... ...o sea, apenas... ...de hecho hablamos, ¿no? ...irnos a tocar a Córdoba con ellos... Eh, ...ellos digamos, eh, trajeron acá el show que solamente así, hicieron Radiohead, pero además tienen temas propios que surgieron de eso, ¿no? Como de, de estar versionando Radiohead y, y la verdad que me volaron bastante la peluca así que... <risa> <risa> eh, Qué bueno. Eh, aparte lo hacían muy bien, la verdad, de los chavales. Y, y también me sorprendió como la la... o sea, la musicalidad que tienen las melodías de, de Tom York, o sea, había momentos que realmente parecía una música clásica lo que estaban tocando, ¿no? Porque o sea, todas esas voces que el tipo hace como... Sí. y era Hermoso. increíble ahí éramos, tipo, todos los que estábamos ahí estábamos como totalmente uh -huh. tomados por, por la música que estaban tocando sus pibes sí, sí, un punto uh -huh. arriba para el ciclo sumar porque bueno terminó ahora esta, esta primera etapa uh -huh. con, con la fecha de Valeu con Rayoneta y Rashplash que yo no fui, pero sí, estuvo buenísimo Rasplash, anteriores vienen, invitados sí. en el micro pasado. Eh, pero nada, abriéndole puertas a, a, a música, no es raro que una banda te parta, te huele te la peluca ¿no? <risa> por ahí, ¿no? Las cosas <risa> no te sorprenden. Valeu es una de esas bandas que la mirás y te deja un poco con la boca ¿Y qué aviana. se viene para todos aquellos que quieran ir a ver a Valeu en vivo? ¿Cuándo lo pueden hacer? ¿Dónde pueden encontrar eh, el material? Eh, Tenemos una fecha en junio, en el Matienzo, que vamos a hacer un experimento ese día, porque estamos ahora como sintiendo un poco que el ciclo de este disco está cerrando y ya estamos desviando el disco nuevo y ya eh, como queriendo hacer canciones nuevas. Y, y estamos yendo por un lado, digamos, que hasta ahora nunca habíamos eh, entrado, que es empezar a usar la, la computadora, digamos, como, como uh -huh. instrumento también. Y... Y estamos como así, como perro con dos colas, porque nunca lo habíamos hecho y, y es una, como descubrir las múltiples posibilidades que, que tiene, es un flash. Muy así bien. que estamos como investigando en eso, sumamos un violín al grupo también, por eso ahora somos cuatro y un violinista, eh, y la semana que viene se suma un bajista, así que, digamos, va a ser, estamos como yendo a un sonido más, más armado, digamos, como más... Grande ¿Y, y dónde de, qué página tienen? Y tenemos, claro, para, para las fechas y todo eso eh, está, Tenemos en Facebook un, un, eh, Dos Facebook distintos Por si se pierden y no se encuentra. Una es Valeu, que es el tipo Facebook me gusta Y otra como de amigo, que es Valeu Música Los dos somos nosotros Y a través de ahí eh, Pasamos la información También hay un MySpace También se puede descargar el disco De la página Cancionero Azul donde hay muchos discos para descargar, uno de ellos es el nuestro. ¿El disco ya, ya eh, salió? El, ¿Salió? Disco, sí, el disco salió a fines del 2010, principios del 2011. Un disco ah. que les trajo ah. muchas gratificaciones, ¿no? Sí, con este disco pasó de todo. Tiene un tío. La verdad, sí, ganamos un, varios premios, digamos. Tuvimos como... Que fue, aparte, como fue el primero que hicimos con la banda, era cada cosa buena que salía, era una sorpresa <risas> realmente, digamos, no lo esperábamos. Y, o, o sea, ganamos un concurso, reabrieron el teatro ya, Ajá. Eh, también con el disco. Después, eh, bueno, lo de Estudio Urbano, lo que salió de Studio Urbano. Lo de YPF. Y lo de YPF fue lo más groso, que fue el año pasado un concurso de bandas así a nivel nacional, que los jurados eran... Eh, Santo Blaso. claro. Kleinman, Santo Olaya y, y Fernández Vitar. Y, y nos eligieron ellos. Tienen 1000 bandas. Sí, mil, no sí sé, van todo el país. Con 700 bueno. grupos inscritos. Y sí, yo participé y, también ahí. Mira. <ríe> y bueno, y, como que llegamos a una final, digamos, donde después votaba el público y ahí no ganamos. Pero, digamos, a, a acceder a esa final nos permitió estar como un mes eh, en conversaciones con Santa Blaya, con, con esta gente que, que realmente les había gustado mucho y nos dieron unas devoluciones eh, geniales del, de lo que habíamos hecho. Y, así que, bueno, todavía no, no es que haya pasado nada a partir de eso, digamos, Tampoco es, bueno va a esperar nada, digamos. Pero... Mm. Buenísimo. Bueno, eh. pero si viene disco nuevo, hay claro. algo, una etapa nueva, una etapa siempre nueva. es o sea. para adelante. Uh -huh. Bueno, y tenemos un temita en vivo para cerrar este micro Dale. de Estudio Urbano. Sí, con... lo último que quería decir es sí. que se está viniendo un, otra convocatoria para bandas, así que músicos, métanse en estudiourbano gcba.blogspot.com y ahí está toda la info, se viene una convocatoria interesante para un concurso de bandas perfecto, bueno Julián muchísimas gracias, muchas gracias Leo Leo, que mandé Leo <risa> se me mezcló Leandro con Leandro cualquier cosa eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vamos escuchando un temita acá en, en vivo muy tranquilos bueno, voy a hacer un tema del disco de ciertos pájaros eh, de Valeu eh, que se llama Colibrí y voy a hacer también las voces de Clara Así que si me voy al Joraca Sepan que en realidad es una voz que tiene un registro mucho más alto que el mío Damos un paso afuera a veces Segundo a segundo amanece Andando sabiendo escuchar a la muerte Segundo a segundo amanece canario de a las canten su canción que un río hoy me vino a abrazar polibri de alas u alas canario de a las canten su canción que un río hoy me vino a abrazar au, au, au uh, uh. más sueño por ti no no no no no no no que el río me vino a buscar y su corriente me llevará la la la la Espada mentiras de patas largas no los necesito con esta corriente caliente Tiburón mar dicho pez espada mentiras de patas largas no los necesito con esta corriente caliente Me dejo llevar au au au gente vuelves a renacer compartamos esta vida nueva va fuera veces segundo a segundo amanece andando sabiendo escuchar a la muerte segundo a segundo amanece que empiece Muy bueno. Muchas gracias Valeo, muchas gracias Estudio Urbano Gracias Nos estamos encontrando el segundo jueves del mes de junio Aquí en Ofrendas Urbanas el Domingo 11.30 horas mañana Charco de sangre y vidrio desagentado En la entrada de un edificio la calle Sarmiento, Miento Sin curso, Sin numeración Ofrendas Urbanas Jueves de veinte